día, Pablo. Buen día. Un gusto poder charlar con ustedes. <coughs> un gusto. Eh, eh, Eduardo, eh, le aprobaron algunos proyectos que había presentado usted ahí en la legislatura. Eh, uno de ellos tiene que ver con la creación de un mapa de siniestros de tránsito aquí en la provincia. A ver, cuéntenos eh, de qué se trata esta iniciativa, eh, que ya es ley. Bueno, en primer lugar, eh, agradecerles por la llamada. Y segundo, decirte que muchas veces los proyectos no estos sobre todo de la oposición, son aprobados como en este caso por mayoría o por unanimidad y que después no se concretan. ¿Mm? Tenemos el caso más claro, se aprobó el año pasado un proyecto que tiene que ver con con un cajero automático en Rancul y no nos aprueba, no, no no no nos no se no se pone en marcha después, no se instalan. Mm. Solo quiero dejar claro porque muchas veces somos titulares de un diario o de alguna radio por el hecho de que se nos haya aprobado un proyecto pero después no se concreta ¿Y es habitual esto, esto no tiene... Eduardo, esta queja que tiene y, usted? ¿Es habitual o...? Es habitual, ah. es, es habitual. si querés tengo eh, de mi autoría, de mi bloque, de distintos bloques, debe haber no menos de 30 proyectos que tienen que ver con seguridad vial, mm. y yo te diría que, que hasta ahora no se ha concretado ninguno. Claro. ¿no? Y, Entonces, y, y, ¿Y son proyectos, eh, Diego, para, para, para diferenciar...? Para diferencia digo porque eh, eh, usted sugiere que se coloque un cajero automático y eso lo tiene que hacer o, o es un, porque por ley no puede ser eso digo Sí, eso ese fue un proyecto de creo que fue de resolución claro. para que se instale un cajero automático se votó por unanimidad claro sí, obvio sí, que sí. todavía no se instaló claro eso lo debe hacer eh, el banco la pampa exactamente Bien, claro. eh, pero hemos hablado con la gente del banco que se va a instalar pero bueno el intendente de ranúl nos sigue llamando eduardo qué pasó se aprobó pero Y de esos tenemos un montón, sí, sí. Y, no, y ni hablar con el referido a este tema. Mm. Les voy a contar eh, uno que tiene que ver con limpieza de banquina, no, no la limpieza de cortada de pasto en la banquina. Sí, sí. Hay el caso de la ruta que une eh, Casté con General Pico, no me acuerdo si es la 101 o la 107, no recuerdo pues la confundo esa ruta, esa ruta antes de llegar a Montenievas y pasando Montenievas de los dos lados, antes de llegar a Montenievas, hay un renuevo de plantas de Olmos en plena curva, en plena curva, un renuevo de Olmos que no permiten la, la visibilidad de, de un conductor que, que está circulando por ahí, vos va a pasar o está bien que no tenés que pasar, pero la, visi, la visibilidad es... Es, sí. está totalmente obstaculizada y bueno, presentamos un proyecto eh, con la limpieza de, de esa banquina hace un año y medio y son dos mangos, es una una pala o una retro que, que hace una limpieza lo mismo pasaba en la curva de, de Trebolares, yendo de Trebolares de Alvear para generar pico esa, cur, esa se limpió porque junto a las justamente las máquinas de veridad vinieron a hacer un trabajo Eh, un trabajo acá en la zona de Alvear, un trabajo, entre comillas, eh, para limpieza de de un, de un sector de la ruta, seguramente algún favor político, <ríe> pero bueno, eh, esa curva de trebolares había sido muy peligrosa, el año pasado, creo que para la fecha de marzo, una, una piba que salió que andaba aprendiendo a manejar... Eh, se encuentra con un camión y bueno, la visibilidad, yo no no soy abogado no soy nada, pero pero la visibilidad no era la ideal, claro. entonces son, que cuestan dos mangos, dos mangos uh -huh. poner la mayoría de los cruces de rutas entre, del, entre la ruta provincial 1 en su inicio en, sobre la 188, en el cruce con la 188 y la ruta 1 hasta Catriló la mayoría de las rotondas la mayoría de los cruces de rutas las columnas de alumbrado público no tiene guarray. ¿Mm? Mm. Eh se lo presentamos los proyectos, en dos tramos están aprobados por unanimidad. Y bueno, fue el presidente beledear, digo, Cárdenas estuvo en la cámara por el tema del presupuesto eh, junto con el ministro de obras públicas y se lo comentamos y dice, "Tenemos el material acopiado", pero el material sí. está acopiado, pero la obra la obra no no, no no se hace y ese no no fue un proyecto inventado por mí simple, o inventado los, mis proyectos tienen que ver muchas veces con con inquietudes de vecinos, en este caso la inquietud de la gente de la cooperativa de electa de, de, de intendencia Alvear de que Eduardo es una barbea que cruce la 1 y la 2 no tenga guardrail, claro. pero bueno, eh, eso lo quería dejar aclarado porque normalmente nos encontramos con ese impedimento y muchas veces a lo mejor vos querés hablar con con algún funcionario y y no te atienden el teléfono. Eduardo, en este caso, eh, esta semana se aprobó eh, la creación de un mapa de siniestros de tránsito. Exactamente, eh, eh, creo que es importante en la provincia de La Pampa eh, tener un, un mapa eh, de, de, de siniestros porque por lo que significa, ¿no es cierto? Ver eh, estos incidentes o, o siniestros en qué zona, los días los, los, los horarios de mayor eh, cantidad de accidentes, uh -huh. eh, y sería de, de mucha importancia, ya que en los últimos meses se han presentado, eh, eh bueno, como te decía, hemos presentado proyectos que que después no se concretan. Hay tramos de rutas, yo te voy a dar un ejemplo, hay un tramo de de la ruta que va a la ruta 7, que sale de General Pico y que termina en el cruce de la 188, con el cementerio de 188 en Hidario Lagos. sí Esa ruta, por distintos motivos, eh, en los últimos años se ha incrementado el tránsito enormemente. Uno de los motivos está el frigorífico de Espeluce, otro de los motivos en Pico se instaló Cargill hace como 10 años y hay un, un, un Cargill, es una de las plantas más eh, que copia, entonces todo el tránsito de la cosecha va por esa ruta. Eh, en el año 2013, 2014, se no, más tarde, 2016, 2017, no hace muy poquito tiempo, ahora cuatro años, se inauguró un tramo de ruta entre entre que es entre Faluche y Ojeda. Entonces, todo el tránsito de que venía de Córdoba, de Mendoza que iba hacia General Pico que antes o lo hacía por la ruta 35 y después Trenel o por la ruta 35 doblaba por Altitalia o por las 188 y Lagos, corta muchísimo de Pico, de Realicó, Falucho, Ojeda. Entonces se ha incrementado enormemente ese tramo de esa ruta. Y entonces y yo la transité hace dos meses y hay curvas, toda la altura de Peluz y eh, Vertis, hay curvas y contracurvas que no están señalizadas. Mm, claro. No están señalizadas. No demarcadas, porque tampoco estaban demarcadas, las estaban reparando, estaban poniendo una capita de micromerado, había un tramo grande y todavía no estaban siendo demarcadas. Supongo que hoy están demarcadas. Mm. Señalizadas las curvas, porque son muchas curvas y contracurvas, con la flecha que vos tenés a la orilla de una curva, y eso es fundamental. Ah. Es fundamental eh, bregar por la seguridad, ¿no es cierto? Eduardo, ¿quién te, quién quién debería eh, confeccionar este mapa de siniestros de tránsito? Bueno, yo creo que debería ser un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Seguridad y también Vialidad Provincial. Mm. Yo muchas veces tengo contacto con el presidente de Vialidad porque veo pozos en las rutas, en, hay pasoniveles, muy, muy se ocurre el paso a nivel de la 1 acá en Alvear que, que se hacen pozos en el paso a nivel y... Y bueno, lo que sí tengo, eh, de, te quiero destacar, destacar que cada vez que he llamado al presidente de Vialidad Provincial por un tema de esto, a los dos o tres días lo están solucionando. Ah. Pero bueno, eh, yo creo que que además que vemos que se, que, que hace mucho tiempo, mu, hace mucho tiempo, creo que el año 90, y, noven, si no recuerdo mal, que es del año eh, 90 y algo que... Que se está se, se empezó a, a trabajar en hacer campaña de concientización y, y la cifra no se modifica en la pampa no sé pero creo que hasta el jueves de la otra semana eh, iban casi 39 casos y bueno ayer falleció uno en, sí, en, en, la, en la, la 4, 4 sí. en, en antes de llegar a pico eh, y bueno y hay, no sé si en pico también he, había ocurrido algún accidente grande los, los otros días de una moto, como hubo otro en Santa Rosa. Eh, entonces yo creo que es momento de, de, de, de ponernos la, la, a, a trabajar. Voy a destacar algo, creo que ha sido muy bueno el trabajo que, que se está realizando. Tengo entendido que fue a partir del 20, 22 de febrero que está haciendo la ANSB, la Agencia sí. Nacional de Seguridad Vial, juntamente sí. con el Ministerio de Seguridad que ha hecho van yo creo que van nueve etapas han hecho están haciendo controles en distintas rutas. Sí. Creo que eso es un paso, es mm. un paso importante porque lo estoy viendo, porque bueno, muchas veces los muchas veces son hijos del rigor. Mm. Eh, entonces eh ayer leía que en una etapa que fue este fin de semana, los es que sobre la ruta 5 se hicieron 196 multas sobre un total de ...de 2.340 y pico vehículos. Sí, sí, sí, o por exceso y de velocidad... Va... Sí, ...exceso de velocidad Exacto. sobre todo. Sí. Exacto, de velocidad, pero también además se hace... ...se dice testeo de alcoholemia, que es mm. importante. Sobre mm. todo los los testeos de alcoholemia deben hacerse... Eh, ...los fines de semana. Yo te cuento algo que, que me parece irrisorio. Eh, en mi pueblo, en Alvear, eh, los controles de alcoholemia... ...se hacen lo, los sábados a la noche... Los a la noche a las once entre las once y las doce y media de la noche cuando los matrimonios salen salimos a cenar vamos a un restaurante, no a cenar casi un amigo eh, creo que tenemos que andar esquivando porque es eh, sí, decir pero cuando realmente salimos de, de cenar andamos paseando y y nos están vigilando nosotros cuando los los, los controles creo que mi gestión de intendente de lo que yo peleaba con el jefe de la región en ese momento que los controles teníamoslo a, a las 5 a las 6 de la mañana. Y tenemos que te hablar con los chicos, yo muchas veces le decía a los chicos cuando era intendente, si están decidido tomar, vayan, cierren el auto con llave, dejen la llave adentro. Porque <risa> sí. eh, uno hacía ese trabajo, yo me levantaba a las 6 de la mañana y charlaba con la policía y tratábamos hacerlo operativo en conjunto con el municipio. Sí. Pero sí. bueno, si vas a conducir eh, no hay que no hay que tomar. Exactamente, hay que concientizar más a, a, a concientizar más a los jóvenes y después también tiene que ver con Con autos, eh, yo eh, en, en una semana en el trayecto de la 188 en, entre Sara y Albiar un camión que tenía, se le había salido la rueda delantera y se había cruzado, menos mal que no venía nadie adelante. Mm, sí. Otro día me pasa, hace esto era 10 días, sobre la ruta 1, iba para dar la ruta me pasa un peugeot, los chiquititos, los 306, y por ahí veo que a los 800 metros sale para la izquierda y que se bajan digo qué habrá agarrado cuando yo se le había salido una cubierta. Sí. Y muchas veces pasan los accidentes, entonces creo que debemos ser más exigentes con los controles que se ha, que hacen en, en lo, los talleres esto que, que hacen eh la revisión técnica la revisión técnica sí. Sí. eh y ser más duros con muchas veces con las multas porque son muy jodidor, vos sabés sí. que si vos viajás a Córdoba, sabés que una vez que pasaste el puesto caminero de de Ricó Eh, tenemos que ajustar una cintura de seguridad y no pedir a más de 100. ¿eh? Porque la provincia de Córdoba ha instalado un sistema donde vos hay un control que yo no sé si ya en la en, a la altura de, de, de los accidentes, de los, los tránsitos que hay, las rutas que son un desastre, las rutas que son un desastre, ya en la provincia de Pampa no debería haber un, una policía de seguridad vial específica Y no el hecho de poner, porque el hecho de vos parar un patrullero en el cruce de una ruta o en el acceso de un pueblo, poner los conitos y te acostás dormir, no, no, eso no es no, no es control. No. Y eso es lo que ocurre, eso es lo que ocurre. Bien, Eduardo. Así que eh, eh. hay grutas porque sabemos que si viéramos si, si estuviera este mapa, que a lo mejor la provincia lo tiene, este proyecto nuestro lo presentamos hace como dos meses, en los medios cuando nosotros <ríe> se presentan, y se trata de en comisión, eh, ya lo divulgan los medios, y pasaron dos meses y no hemos escuchado que, que ninguna autoridad ni el Ministerio de Seguridad de nada hayan salido a decir que lo tenemos. Ojalá lo tengan, pero sirva para para reavivar la, la, la llamita y que y que nos preocupemos un poquito más, ¿no es cierto? Y, y yo creo que si tenemos ahí el tramo de la ruta 5... Eh, entre santa rosa y, y Catriló también sabemos que es un tramo peligroso hay la ruta 188 entre el tramo que todo lo que es límite la pampa entre entre el Meridiano quinto y, y ranúl eh, los fines de semana largo ustedes no saben una cola de autos que van y vienen y yo no veo que haya ni un operativo en ninguno de los de los de los, de los de, de, de ningún tramo de esta ruta eduardo Entonces, eh, ¿sí? me quedé sin tiempo eh, le agradezco Eh, no, por favor, el eh, agradecido soy yo de poder nada demostrar, y, y vuelvo a repetir, eh, son muchos los proyectos que presentamos y que no se, se aprueban por una y no se concretan. Eh, gracias de vuelta, que tenga buen día. Igual.